Tenemos un pie puesto en cada lado. Claro. Muchas de la gente que forma parte del círculo, en realidad, son parte de los exiliados económicos. Mucha uh -huh. gente joven que se ha recibido, que ha tenido sus estudios y que no puede encontrar trabajo, eh, han emigrado a distintas partes del mundo y esa también es una de las razones por las cuales podemos tiene una gran cantidad de círculos en todas partes del mundo, no solamente en América Latina, sino, bueno, obviamente, casi toda Europa. Uh -huh. ¿Cómo es la organización de Podemos aquí en Argentina? ¿Qué es lo que hacen en este momento? ¿Y cómo están viendo ¿no? el, el clima político con respecto a la aceptación que hay de Podemos eh, aquí en el país? Y efervescente, creo que sería la definición. <risas> la situación está realmente, en, en este momento, muy, eh, muy álgida. Ha sido han sido unos nueve meses con muchísimo movimiento, pero bueno empiezo contestándote el, el qué es lo que hacemos acá. La intención de los círculos en el exterior, en principio, es replicar los, los círculos que se realizan en España. Es la organización del trabajo de base, es la posibilidad de poder organizarnos, de poder decidir, de poder elevar propuestas, de participar eh, en todas las decisiones desde la conformación del partido que tuvimos hace dos meses y, bueno, lo, la hemos decidido todo a través de una asamblea ciudadana, a través de votaciones eh, por medios telemáticos y, bueno, la idea de hacerlo en los diferentes lugares en donde en donde estemos es también la posibilidad de sentirnos participar un poco, ¿no? Uh -huh. De no sentirnos tan lejos. Y después de ver, bueno, cuáles son las realidades que tiene... Eh, la comunidad española en los lugares en donde los círculos están formados si bien hay muchos acá en Argentina que son parte de, de estos exiliados económicos que, que nosotros denominamos la comunidad española en Argentina es muy grande Claro, sí, sí, entonces sí. también son muchos los que eh, tienen interés en qué es lo que está pasando en la política allá cuáles son las novedades y cuáles son las posibilidades de acción que tenemos desde acá hacia allá vos iba por el digo por el acento no sos española no yo soy hija de españoles ah, lo que pasa bien. es que acá el, el, el círculo está conformado por mucha gente o sea tenemos exiliados uh, que están aquí trabajando tenemos gente que ha estado Argentina que ha estado viviendo muchísimos uh -huh. años en España y tiene la mitad de su corazón allá y que luego ha regresado en otros casos hijos uh, de españoles que digamos tenemos un, un arraigo con con lo que sucede en la política a nivel general o con la comunidad a nivel general y también bueno gente que son solamente ciudadanos argentinos que lo que han visto en Podemos es una forma distinta de hacer política y se han acercado a, a trabajar y a prestar colaboración siempre entendiendo que, que nuestro círculo trabaja específicamente en política española. O sea, claro. no tenemos trabajo, ni gerencia, ni militancia en lo que es la política local argentina. Siempre el trabajo está enfocado hacia lo que está sucediendo en España y hacia la relación que puede haber de la comunidad española con eh, lo local. ¿no? Eh, vos antes eh, fuera de aire me comentabas una cosa muy interesante Que es eh, que ustedes tienen una suerte de observatorio de medios aquí en Argentina eh, Acerca de qué es lo que sale y lo que se dice en, en torno a Podemos eh, ¿Tenés alguna referencia o podés comentarnos de alguna manera Qué idea te has hecho con respecto a la cobertura que tienen los medios argentinos Frente a este fenómeno que la verdad ha dejado bastante boquiabierto A más de un eh, periódico aquí en la Argentina Mira, de mayo en adelante nosotros lo que hemos podido observar ha sido una creciente, un creciente conocimiento y una, una difusión muy amplia en, en gran parte de los medios. Eh, hemos tenido en algunos casos programas especiales o participaciones dentro de, de la grilla de, de televisión de aire Eh, cuando hace unos meses estuvieron aquí en Buenos Aires visitando Inigo Arrejón y Juan Carlos Monederos, que son dos de los miembros fundadores de Podemos <coughs> eh, en España. Han tenido una serie de entrevistas y han ido a, a muchos medios aquí en, en Buenos Aires. Uh, hace no más de dos meses estuvo también Germán Cano, que es el que está encargado de toda la parte de medios y de comunicación, uh -huh. también específicamente por el tema de, de la ley de audiovisuales que aquí en Argentina y bueno, también varias entrevistas y muchos medios o sea, empezó a haber una cobertura aquí en Argentina de todo lo que estaba pasando allá, se empezó a replicar y a partir de hace unas tres semanas empezamos ya a aparecer en la sección de, de Mundo de la mayor parte de los medios aquí de Argentina uh -huh. eh, hemos salido tanto en, en Página 12 varias veces Tiempo Argentino Eh, que bueno, el fin de semana pasado tuvo un suplemento especial en particular, algunas coberturas o, o menciones del movimiento eh, en Miradas al Sur, eh, menciones en el, la sección internacionales de Clarín y algunos comentarios, evitando mencionarlo eh, mencionar a, al movimiento a Podemos en, en la Nación. O sea, uh -huh. mencionando el movimiento de Pablo Iglesias, pero nunca claro. mencionando en forma particular y específica por algún motivo no quien no menciona desconoce uh -huh. ¿no? Eh, la, la nación ha sido uno de los que no ha, no ha tomado cuenta o el momento no ha tomado nota de del movimiento y si sí han salido algunas uh, cuestiones no del todo bien intencionadas claro. en coberturas de, de infobae por ejemplo claro. Eh, te hago una pregunta eh, quizás un, un poco difícil, digamos. Eh, yo recuerdo cuando se organizaron los diferentes cacerolazos aquí en, en la Argentina. Sí, en este... el movimiento del 2001. Eh, no, no, no, no, no eh, los cacerolazos, los nuevos, los de 2012, 2013, inclusive este año se intentaron hacer en contra del gobierno. En y todo contra del más. gobierno nacional. ¿qué? Exactamente. Eh, eh, muchos retomaban de alguna manera eh, la bandera de los indignados española, españoles eh, como... Eh, dándole otra vuelta, ¿no? De que estamos indignados con lo que está sucediendo acá, con las retenciones, con eh, ahora eh, todos indignados con el, el, este, este subsidio a, a las travestis eh, y todo este tipo de eh, ideas de el, la vuelta del que se vayan todos, pero desde una perspectiva mucho más eh, facilista, ¿no? Y eh, yo me quedaba pensando cómo es posible eh, que se retome aquí en la Argentina un discurso tan fuerte que en España es tan tan fuerte y de una manera tan tan facilista ha habido por parte de estos sectores eh, si se quiere un poquito más eh, eh, menos progresista digámosle de este tipo de este de este palo sí, extremismo sí. eh, sí, eh, algún tipo de acercamiento a Podemos o directamente dicen no estos son zurdos no queremos saber nada porque ustedes también eh, lo han dicho muchas veces nosotros no somos de izquierda ni somos de derecha eh, eh, hay una hay una cosa una conexión ahí con la indignación por decirlo de alguna manera que se presta a veces a que sea tomada por parte de este tipo de grupos. Sí, y te elevo la apuesta a lo que vos estás diciendo también muchos de los ejes con los cuales eh, Podemos está en este momento siendo haciendo bandera y generando mayor revuelo es específicamente el eje con respecto al tema de la transparencia uh -huh. y la cuestión eh, específicamente relacionada con las cuentas claras Claro. ¿No? Y ese también es otro de los ejes, o sea, sí, porque sí, si vamos sí. a poner sobre la mesa y la vamos a hacer difícil... Claro, sí, que, que además estaba tan en boga en estos días aquí en la Argentina, gracias a tal Bonadío y todo lo sí, demás... Sí, sí, ¿no? precisamente, digo, por, eso, por eso lo pongo también sobre el tapete, porque digamos que serían los dos ejes eh, con los cuales podrían llegar a generar algún tipo de identificación... Pero te hago una salvedad, en realidad todo el movimiento, tanto el de la Primavera Árabe, como los movimientos a lo mejor que se dieron hasta en Israel, eh, como los que se dieron con respecto al tema de los indignados y el 15M, uh -huh. eh, vienen como una necesidad de expresión del hartazgo popular de un uh, gobierno que no estaba escuchando a las mayorías sociales. Y creo que con esta frase solamente te ha marcado la diferencia. Sí. Eh, en otro caso en particular, eh, también hay que considerar que no es la misma situación la del 15M y que es muy lejana la situación de España del inicio del 15M con la situación actual de Argentina. Y sobre todo poniéndose sobre el tapete cuál es el reclamo que se da, el reclamo de no nos representan, el reclamo de que se vayan todos, el reclamo de democracia real ya, que son a lo mejor los eslógans más fuertes que se recuerdan del 15M y que, en, digamos, y que se dan en una sociedad muy poco movilizada, muy poco politizada, que era la, como era la sociedad española en ese momento, y que a partir de ese momento, a partir del salir, del reconocerse, de empezar a ver que eran muchos los que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, se genera, digamos, un, un efecto dominó muy grande porque es mucha la movilización que se genera. La movilización de las mareas que se van a dar Con, con todo este, digamos, movimiento ciudadano, uh, con las, uh, los movimientos relacionados con el tema de la hipoteca y de los antidesahucios, eh, los movimientos relacionados con la educación pública, bueno, ya decía la marea verde o la marea blanca, que es la de sanidad, eh, o la marea granate, que es precisamente la de, la de nuestros exiliados, tiene mucho que ver con, con esta posibilidad de empezar uh -huh. a movilizar a la gente, empezar a, a generar un movimiento político, político no partidario en ese momento, ¿no? Uh -huh. Hasta que llega la posibilidad en donde, bueno, se da este movimiento de Podemos en donde lo que hemos logrado es cuajar esas ideas y uh, generar una herramienta política que pueda actuar en el sistema. ¿Para qué? Precisamente para incidir sobre esos ejes, para incidir sobre los ejes relacionados con la educación, para incidir sobre los ejes relacionados con con la economía social en particular no sé si, la, si saben o, o si están al tanto pero bueno dentro de la última asamblea que nosotros que se hizo a nivel eh, de formación de partido lo primero que se hicieron fueron votar cinco resoluciones no y esas resoluciones tienen que ver específicamente con los ejes prioritarios que toda la gente que estaba participando en Podemos quería tener o quería que se consideraran en los programas éticos, organizativos y políticos. Y bueno, todos van relacionados con esto, con la educación pública, con las medidas anticorrupción, con el tema de vivienda, con la salud y con algo muy importante que, bueno, es una de las banderas con las cuales mayores problemas hemos tenido a nivel económico para justificar eh, pero que bueno está toda el, toda la apoyatura económica que es el tema de la, la auditoría y la reestructuración de uh -huh. la deuda española ¿no? de la deuda pública española y bueno hay una diferencia muy importante en claro. ese eje y en este otro eje que vos me, me, me marcas con el tema de, de los caceroleros eh, aquí en, en nuestro país. Eh, porque precisamente estas medidas que, que estamos marcando creo que son una brecha muy importante, uh -huh. porque acá estamos hablando de mayor presencia estatal, estamos hablando de eh, una economía social, estamos hablando de una posibilidad de conexión con una realidad social de la cual el gobierno español en este momento está absolutamente desconectado. Claro. Y bueno... Precisamente creo que si bien hay cosas que podrían ellos tomar como identificación y, y acercarse, eh, creo que estas otras cosas que te estoy mencionando generan una brecha muy amplia. Sí, eh, nosotros aquí eh, en el programa hemos eh, pasado inclusive partes de el, la conferencia que dio hace poco tiempo en, en Bolivia, este, justamente Pablo Iglesias. Ah, eh, con Lineras. Exactamente, sí. junto con García Linera, con un, un discurso eh, fuertemente marcado por una intelectualidad de izquierda y eso quedaba bastante claro, un conocimiento que a mí me pareció asombroso eh, de la historia de, de, de la izquierda italiana, sobre todo de la izquierda europea en general. Claro, bueno, Pablo Iglesias en, en particular de su trabajo de tesis eh, está dado sobre sobre el movimiento del Pichino, claro. del Partido Comunista Italiano. Bueno, ahí hay, hay otro movimiento que, eh, por ahí no, no sé si entrarle ahora, pero hay otro movimiento que es el, el del Movimiento Cinco Estrellas de, sí, de Beppe sí, Grillo, el, ¿no? sí. eh, que también me hace acordar un poco a esa idea, digamos, de eh, cómo surge Podemos desde un movimiento de indignación, pero el movimiento de Beppe Grillo ya a esta altura se fue totalmente para otro lado, este cambió completamente su, su postura y Podemos... No solamente sigue, sino que inclusive lo que decía Iglesias en su momento ahí en Bolivia era nosotros venimos en América Latina para aprender cómo movimientos que hace eh, 15 años eran marginales o eran de oposición, chiquitos, que le decían que eh, no iban a poder gestionar absolutamente nada, ahora son gobierno. Hoy están en el poder. Claro. En la perspectiva de llegar a ese poder. Eh, eh, ¿Esa es la perspectiva que está teniendo Podemos en este momento? ¿Por eso todo este desarrollo que está teniendo? yo creo que es uno de los ejes incluso eh, por los que más está sufriendo porque Ajá. precisamente son eh, parte de los ejes que se usan como latiguillos o como chicanas en cualquier presentación uh, televisiva que tengan o en cualquier discusión en la cual se se empiece a dar con, con los uh, sobre todo con los tres líderes que se sabe que han estado involucrados dentro de la política latinoamericana, que son Pablo Iglesias, Íñigo eh, Errejón, y Juan Carlos Monedero, uh -huh. eh, los tres han estado trabajando para diferentes gobiernos en Latinoamérica, han hecho parte de sus estudios, algunos de ellos aquí, y, y son conocedores y estudiosos de, no de, no digo de los un, de que lo único sea Latinoamérica, pero sí eh, han visto esta transformación que se ha dado en Latinoamérica en periodo de los últimos 10, 15 años. Y, y es uno de los ejes sobre los cuales más se los critica, precisamente al momento en el cual se les sacaban los argumentos para discutir sobre la economía o sobre la política en España, entonces la única forma en la cual tienen ellos de degradar, por así decirlo, y lo pongo uh -huh. entre absolutas comillas, ¿no? O, o de marcar despectivamente que ellos están mirando hacia un lugar que ...que no es deseable, es precisamente decirles que vienen de Latinoamérica... o que ...de quieren los implantar populismos, las dictaduras de Evo y todo eso. Claro. ...en Latinoamérica, o sea, como si fuera un grave insulto... ...del cual ellos han marcado eh, muy claramente la postura... ...sobre todo de defensa de los movimientos... Eh, ...pero de marcar que no es un modelo a exportar... ...porque la uh -huh. situación no. geopolítica no lo permite. Y porque no es inteligente exportar un modelo político de una sociedad con una estructura particular y con una estructura de partidos, con una estructura social y económica eh, y una raíz económica absolutamente distinta a la que tiene España hoy en día. Entonces... Una cosa es aprender metodología, sistema y ver cuáles claro. son algunas de las formas o de las herramientas que les pueden ser útiles. Y otra cosa es intentar transplantar, por así decirlo, un modelo latinoamericano en Europa. Y sí. eso es absolutamente algo que ellos tienen clarísimo, que no es de esa manera, que no puede funcionar. Y han dejado muy claro que a lo mejor si van a observar algún modelo que les interesaría replicar, tiene más que ver con los modelos de la península escandinava que con los modelos latinoamericanos. Y eso ha quedado clarísimo en la presentación del de proyecto económico que se hizo específicamente sí. en el día de ayer. Que también recibió críticas por derecha y por izquierda, prácticamente para la derecha es justamente lo que estábamos diciendo, es el eurochavismo que decía Gianni Batimo hace un par de semanas, y para la izquierda, en cambio, es la moderación total, la caída total del movimiento y todo lo demás. Sí, lo que pasa es que cuando se escuchan determinadas voces, hay críticas porque se escuchan, claro. y cuando no se escuchan parece que que también, pero creo que si hay algo que define la esencia de este programa es un espíritu socialdemócrata básico. Uh -huh. No es un programa de izquierda de izquierda rupturista, no es un programa conservador, pero sí es un programa intensamente en, eh, socialdemócrata. Es un programa eh, intensamente basado en, en la economía social y en el poner a las personas incluidas en la economía, básicamente, claro. y pensando la economía en base a las personas. Creo que ese es el, el eje particular. Y, bueno, es claro que tanto la izquierda como la derecha, como la pseudo izquierda, por llamar así al PSOE, eh, tengan cosas que decir, porque Podemos ha movilizado todo el tablero político de España en menos de nueve meses. claro Y todos se ven afectados, porque los votos que van a Podemos salen de algún otro rincón. Aunque un eje que ellos en este punto creo que están menospreciando es el hecho que gran parte de aquellos que han indicado que su intención de voto posible es Podemos son una gran cantidad de personas que antes habían decidido no votar. O sea que se si habían eh, habían optado por la abstención en elecciones anteriores, que es una buena noticia, ¿no? Que la política vuelva a la sociedad y que la gente vuelva a tomar riendas de las decisiones, me parece que es, de todas, eh, la mejor de las noticias. Marta, eh, esta comunicación, que, que terminó siendo una charla muy amena, la verdad, eh, en realidad tenía como principal objetivo eh, presentar lo que eh, ustedes están... Eh, Y tratando de organizar para este fin de semana, que es eh, esta, esta iniciativa, esta jornada, Buenos Aires celebra España. ¿De qué Correcto. se trata? Correcto. Nosotros en realidad estamos eh, sumándonos a una iniciativa muy importante que realiza varios fines de semana o en varias fechas el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en la cual eh, se celebran diferentes colectividades o diferentes nacionalidades. Eh, el sábado específicamente va a estar Buenos Aires Celebra Rusia y el domingo se va a realizar Buenos Aires Celebra España. Nosotros en el marco de este evento tenemos la intención de participar, de obviamente visibilizarnos, conversar con la gente y sobre todo generar un eje importante de información sobre lo que va a ser eh, el tema particular de las elecciones y las condiciones particulares de, de de votación que tenemos aquellos que estamos fuera de España en este momento. Tenemos un sistema muy complejo que se denomina el voto rogado, o sea, uno no, no sencillamente se acerca hasta la embajada o hasta el consulado, en este caso con el pasaporte a votar en fechas de elecciones, sino que hay que hacer una solicitud con claro. un determinado tiempo de anticipación, los papeles tienen que llegar a tu domicilio, recién ahí uno tiene que llevar unos pasos intermedios y luego enviar ese voto al consulado o llevarlo al consulado. O sea, tiene toda una serie de trámites que lo que hacen es precisamente entorpecer, dificultar la gestión del voto eh, para desalentar, específicamente, sobre todo considerando que el voto no es obligatorio. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos en este punto es eh, concientizar, invitar y, y generar esta necesidad de participación que hay eh, de la ciudadanía que esté en el exterior, en este caso en particular, para poder uh, movilizarse y para poder generar y elegir lo que sea, lo que quiera. Pero bueno, en este caso en particular, eh, lo que queremos es que, que este impedimento administrativo que se ha puesto en marcha, no hace tanto, eh, no sea un impedimento formal para que la gente pueda elegir aquello que gusta, aquello que quiere, aquello con lo que está de acuerdo o en, o en quien confía. ¿No? Eh, este domingo es entonces este la este iniciativa... domingo en la Avenida de Mayo Ajá. desde uh, Bolívar hasta la 9 de Julio generalmente nosotros vamos a tener nuestro encuentro en el sector particular de Avenida de Mayo y Piedras que va a ser el punto eh, el eje en particular en donde nosotros nos vamos a concentrar y bueno a partir de allí la idea es esta no es compartir es vernos, encontrarnos, difundir, obviamente las premisas eh, principales de, de Podemos, conversar con aquellos que se acerquen a, a preguntarnos de qué va todo esto uh -huh. y, y bueno y poder colaborar y asesorarlos en, en todo el tema relacionado con el voto rogado que es uno de los ejes de trabajo principal del Círculo de Podemos Buenos Aires. Bueno, Marta, te agradecemos muchísimo. Este, obviamente, eh, allí probablemente nos cruzaremos este, el, el domingo. Invitamos a todo aquel y aquella todos que quiera Gracias. que quiera acercarse a conocer un poquito más, a charlar, porque al fin y al cabo, la mejor forma de hacer política no es más ni menos que esa, ¿no? juntarse, charlar sí, sí. y discutir. Bueno, estamos justamente una de las campañas con las que estamos trabajando es nuestras sonrisas y que bueno vamos a eso, no. A, a, celebramos España y celebramos que que, que podemos expresar qué es lo que tenemos en mente y qué es lo que queremos y y que podemos. Muchas gracias, Marta. Hasta luego. Muy amable.